Nombres primero, Nombre. Bueno, Clara, Agustina, Renata. Bueno, chicas, están manifestándose, bueno, en principio las razones ¿no? por las que están hoy acá. Bueno, principalmente porque hoy se cumplen tres años del 3 de junio, que fue la primera marcha de Lima Menos, y también porque estamos muy cerquita a la sanción en diputados por el aborto legal. Así que bueno, nos parece importante manifestarnos y hacernos ver. ¿Qué importancia le asigna a la que, el, de que se traslade la, la discusión acá en Carlos Paz, ¿no? que, se, que pueda tener visibilidad también la, la demanda acá en nuestra ciudad? Y es, es muy importante porque se hacen pocas movilizaciones en esta ciudad, la cual es bastante cuadrada, hay, hay mentalidades muy cuadradas en esta ciudad. Y es muy importante que cada vez juntemos más gente y que cada vez hagamos más movimientos. Bien, Particularmente, bueno, ustedes tienen ahí un, el cartel que es un poco la consigna de esta, de esta concentración, que es, eh, bueno, ¿no?, a favor de, del proyecto de interrupción del embarazo. En líneas generales, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto, sobre el tema y la discusión que está teniendo? Eh, para mí está perfecto eh, que, que, sea, que se despenalice y se legalice el aborto. Lo único, o sea, cuando se legalice me parece que hay que regularlo. Eh, pero me parece que está perfecto porque gracias al aborto se mueren un montón de pibas al año. Y además de que no solo con... Eh, O sea, ¿cómo es esto lo de...? También es muy importante destacar que principalmente las mujeres que mueren en casi todos los abortos clandestinos son las mujeres pobres. Entonces es una defensa a la, a la mayoría de la sociedad actualmente y que hace falta las voces porque esto sucede, es una realidad y es una cuestión de salud pública. Uh -huh. Es un derecho que nos debe la democracia, así que bueno, es hora de que lo garanticen. ¿Qué mensaje le dejarían a los diputados y diputadas que tienen que votar el 13 de junio? Y sí, que, que piensen, piensen más en el pueblo, principalmente en el pueblo Porque si bien el aborto y, y el Ni Uno Menos es un tema que toca a todos Toca más en los sectores, como dijo Clarí pobres y en el pueblo claro, Gracias, eh, justamente sí, sí es. Ese mensaje le dejaría eh, Claro, que piensen, sí, que, que piensen en, en, en todas nosotras pobres, claro. Que piensen en nosotras, porque esto pasa, es una realidad y garantizarlo sería la mejor forma de que no, se, no sea sucediendo legal o bueno, la legal, forma civilizada digamos de, claro porque de acabar legal o no legal se va a seguir haciendo, o sea si es ilegal a ver hoy en día es ilegal y los abortos se siguen haciendo pero si es legal va a ser eh, gratuito en un hospital y seguro o sea las chicas se van a dejar de morir por interrumpir un embarazo y aclarar que la, eh, la, la ayuda del hospital público tiene que ser no solo en lo técnico sino también en lo psicológico Porque es uno de, de los principales sostenimientos que necesitamos las chicas. Y como por último podríamos agregar, es que no solamente pedimos el aborto legal para no morir, sino también que se ponga en... en en proyecto eh, de educación sexual integral en todas las escuelas, los anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales porque eso no está sucediendo así que nuestro lema, como siempre decimos educación sexual para decidir antico anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir sí, bueno, Chicos, sí. muy jóvenes, ¿no? Las tres eh, ¿habían ya militado en otro espacio o es la primera vez, digamos, que, que lo hacen abiertamente? ¿no? Bueno, yo ya habíamos militado y para algunas también es la primera vez Sí, sí para mí es la primera vez Sí, yo creo que se puede militar también desde las redes, pero así, en, en persona, no, no, primera vez. Bien, ¿y qué lectura hacen de, bueno, de la madurez que está teniendo el movimiento de mujeres? ¿Cómo lo ven ustedes? Está perfecto, o sea, está perfecto que la juventud se levante, digamos, y sea la, la voz principal de todo este movimiento, porque son, al fin y al cabo, los que van a quedar, o sea, es la, la juventud la que, la que va a quedar dentro de 20, 30 años y va a pensar o sea lo que está pasando hoy en día digamos Ajá. y somos los que tenemos que decidir qué queremos para nuestro futuro país porque nosotros vamos a tener que ir con esto bien y en esto qué tienen el acompañamiento en su familia o qué les dicen la familia eh, eh, hay muchas discusiones, <ríe> la verdad que sí, yo casi me peleo todos los días, pero la verdad que siempre llegamos a acuerdos y principalmente acompañamiento, que eso estaba muy bueno. Porque juntos eh, creo que la mejor forma es informándonos eh, y desconstruyéndonos para cambiar, ¿no? Porque todos siempre tenemos ideas que a veces al pasar el tiempo no son tan correctas. Así que de eso se trata, de informarse y volverse a desinformar todos los días. Gracias. Les saco una foto a las tres, ¿sí?